45 minutos, se eh, lo comentábamos precisamente al comienzo de la mañana, la programación de hoy, en la sintonía de Radio Brique, especial eh, de carácter, bueno, pues precisamente eh, veraniego, porque nos vamos a marchar en directo hasta la piscina municipal, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano y con la apertura de la piscina al público, coincidiendo además también con el inicio de los cursos de natación de verano. Nosotros vamos a ofrecerles un especial La Mañana con Tiempo de Deportes. De ellos se va a encargar nuestro compañero Jesús Domínguez, trasladando ese espacio, tiempo de deporte, al horario de la mañana para contarnos todos los detalles de lo que va a ser el servicio que va a ofrecer la piscina municipal de cara a esta temporada de verano 2018. Bueno, pues sin más demora nosotros nos marchamos hasta la piscina municipal. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús Domínguez, a quien damos la bienvenida. Jesús, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, bienvenidos eh, aquí, a la, en, aquí a la, en la sintonía de Radio Ubrique, donde nos eh, encontramos en la jornada de hoy, lunes 25 de junio, en la piscina municipal de Ubrique. El motivo, pues, como bien explicabas, hoy arranca la temporada de verano de manera oficial dentro de las actividades del Patronato Municipal de, de deportes o lo que es lo mismo, la temporada de verano es la piscina de verano de nuestra... Localidad. A partir de hoy y prácticamente ya hasta el mes de septiembre eh, se inicia lo que son las a, actividades de una de las eh, instalaciones que eh, más eh, gente suele reunirse y suele concentrar en este caso, eh, en, como decimos, en esa piscina eh, municipal. Eh, ...nosotros eh, hoy queremos hacer como venimos haciendo... ...en estos últimos años, un repaso, eh, repaso de, en este caso... De, la, ...de esas actividades, de esa programación eh, de, de verano... ...que eh, tiene preparada el Patronato Municipal de, de Deportes... ...para eh, estos próximos meses... Eh, ...queremos presentar lo que es, eh, pues precisamente... En ...las actividades, en la programación, eh, el verano prácticamente que es lo que arranca aquí... ...porque hoy también la piscina abre sus puertas eh, para el público en general... ...no sólo para los cursos que empezaron hace, bueno, hace ya un ratillo... ...hace un par de horas eh, y, y dentro de un rato pues eh, estará de nuevo abierta... Eh, para el, el uso digamos de ocio por parte de, de los usuarios que así lo deseen nosotros vamos a arrancar en el, en el día de hoy pues comentando eh, lo que lo que se presenta para esta nueva temporada ...y como todos los años, podamos pues a intentar hablar con la gente... ...que es, está relacionada pues con esta piscina eh, de ubrique... ...con esos monitores, esos trabajadores... ...que van a estar alrededor de esta preciosa instalación... ...durante estos próximos meses... ...y con sus responsables, los responsables de poner en marcha... ...lo que es la actividad de, de verano. En concreto, precisamente, eh, el, la primera persona con la que vamos a hablar... ...en el día de hoy es el concejal de deportes... ...del Ayuntamiento de Ubrique... Eh, ...Antonio Martel, que lo tenemos aquí con, con nosotros... ...Antonio, buenas tardes, buenas tardes... ...o buenos días, mejor buenos días. dicho... Días. La, ...la costumbre ya... Eh, ...en este caso, eh, como decimos hoy se inaugura... ...lo que es la temporada de verano... ...con este primer día de piscina... Eh, ...supongo que de los días más ajetreados... ...para el Patronato Municipal de deporte ...por todo lo que conlleva, ¿no?... Eh, ...muchos trabajadores comienzan... Eh, ...hoy su contrato, digamos... ...para esta temporada de verano... ...muchos usuarios es la primera vez que vienen por aquí... ...y otros, pues aunque ya vengan por aquí... ...inician, digamos, con nuevos turnos... ...no sé, ¿cómo se presenta... ...una mañana como esta para... ...para el Patronato de Deportes? Pues una mañana que, bueno... In ...iniciamos una nueva temporada de verano... ...una, como cada verano... ...pues todos los cambios que vienen conlleva una serie de implicación de nuevas personas, nuevos contratos bien indicados y de engranar otra vez lo que es la temporada de verano. ¿no? Una temporada de verano viene cargada de actividades y cargada de novedades respecto a lo que es la piscina. Pero bueno, fuera parte de todo lo que es la novedad de la piscina, conlleva un trabajo que hay que engranar para que durante desde, el 20, desde hoy precisamente hasta el día 31 de agosto, pues todo salga a la perfección y que lo... ...los ubriqueños puedan gozar de bueno, nuestra piscina... ...de actividades y de lo que conlleva... ...pues un Patronato Municipal de Deporte... ...comprometido con las actividades... ...en este plano, pues, un poco más lúdico... ...y bueno, espero que sea de agrado. Uh -huh. Ahora enseguida nos, nos vamos a quedar con los detalles... ...de, de la programación de las actividades... Para, ...para este verano aquí en la piscina... ...pero antes me vas a permitir, Antonio... ...que, que comente que, que vienes aquí ahora mismo... ...a la instalación con muy pocas horas de, de sueño... ...porque... El acontecimiento deportivo del fin de semana no ha estado precisamente aquí, ha estado en La Coruña, donde también ha estado Antonio Martínez acompañando al equipo de Lubrique Fútbol Sala, que se proclamaba en el día de ayer campeón de la Copa de España de, de clubes de la Asociación Nacional de Fútbol Sala, eh, tras vencer en la final a la Unión Deportiva Roteña. Eh, Antonio, pues eh, tú has, has estado con la expedición desde el viernes que partisteis eh, hacia, hacia La Coruña hasta... ...prácticamente hace unas horas que es cuando habéis llegado aquí a, a Ubrique... ...supongo que ha sido un fin de semana muy intenso y con muchas sensaciones ¿no? Un fin de semana apoteósico dado que bueno, íbamos, eh, íbamos, la expedición iba con la ilusión de bueno de ganar ese título... ...y, y se ha conseguido el objetivo marcado que desde que salimos de Ubrique... ...el viernes a, a las 4 de la tarde y hemos llegado a las 9 de la mañana del domingo estiqué verdad muy muy cansados todos pero con una ilusión enorme de haber conseguido el objetivo y dar la enhorabuena a esa expedición y a todos los jugadores porque se han portado fantásticamente en el terreno de juego y han hecho una gran labor en materia futbolística fútbolística el municipio, porque actualmente pues poner el nombre de UBRI, en el panorama nacional de fútbol sala, es bastante complicado, y ellos lo han conseguido. Sí, es cumplir el objetivo, y más. El objetivo, yo creo que no era ganar eh, ganar el torneo, nadie se lo esperaba, ganar esta copa, ¿no? Ya con, con estar allí, ya pues se sentían contentos con poder participar en, un, en una competición de carácter nacional, y bueno, ha ido todo pasito a pasito, ¿no? Sí, una empresa el... tengo. ...cuando comenzó el torneo, pues bueno... En ...la fase de grupo, pues... ...marcadores bastante apretados, ¿no?... ...una derrota... ...y ya después, pues los siguientes encuentros... ...pues fue desgranándose... ...lo que fue el torneo... ...y bueno, se consiguió la victoria... ...muy sufrida a los penaltis... ...después de empatar... ...varias veces los partidos... ...varias veces el partido... ...y al final en los penaltis, pues se consiguió la victoria... ...con un, una meritoria victoria... ...dado que fue un... Lo, ...lo que se fueran ya los cuartos, semifinales y finales... ...un nivel muy alto de, en el terreno del juego... ...donde los nuestros echaron valor y, valor y coraje... ...y y bastante ganas, las ganas suficiente ...como para conseguir este objetivo. Uh -huh. eh, nos consta, porque además lo, lo hemos visto y nos lo han contado... ...que ayer se vivió a través de, de las redes sociales, ¿no?... ...se pudo seguir el, lo que es el torneo, la final y las semifinales... ...y que hubo bastante gente... Viendo el partido, que el partido tanto en los bares como supongo que en sus propios domicilios, ¿no? Sí. Tú, ¿Sois ten... conscientes, digamos, erais conscientes de ayer que, que estabais siendo seguido Sí, pues la... nos comentaban a través de lo que son los dispositivos móviles, pues bueno, la... lo que iba sucediendo, ¿no? Que, que retransmitiésemos, que comentásemos cómo íbamos y, bueno, eh, una repercusión bastante importante, todavía no... ...no son conscientes... ...actualmente algunos ya están trabajando... ...y otros están descansando... ...los que pueden descansar descansando... ...y los que no pues estamos trabajando y... ...bueno, una vez que estén ya aquí... sean conscientes de lo que se ha conseguido... ...y cuando estén en contacto con las personas de este pueblo... ...sé que, bueno, hay bastantes personas que no han seguido... ...estamos hablando de que... ...había una retransmisión, unas 200 personas conectadas a lo largo... ...y después de esa, cada conexión pues había... ...un grupo número de personas y pues... Eh, ...que haya tiene una redundancia bastante importancia de importancia en el municipio... ...de personas siguiendo ese encuentro. Uh -huh. Nosotros ya hablaremos directamente con los protagonistas a lo largo de, de esta semana... ...de lo que ha sido esa, esa Copa de España en, en La Coruña... Eh, que conlleva ahora? que le conlleva proclamarse campeón de España? Pues tienen una plaza para el europeo... ...y conlleva pues subir un peldaño más, o el último perdaño creo yo... ...en materia de fútbol sala, bastante importante... ...un europeo que se va a celebrar en Berlín... ...está, bueno, en Berlín principalmente... ...que puede cambiar de C, pero actualmente Berlín... ...y en el 2019... ...ja, uh -huh. sería el próximo, el próximo año... ...eh, bueno, volviendo a lo que es el tema que nos trae hoy aquí... ...que es la, la, la piscina municipal y las actividades de verano... ...eh, comentar, y hemos comentado muchas veces que... ...bueno, de aquí a unos años... Eh, ...ha cambiado mucho la, la sociedad, ¿no?, en cuanto a lo que es la, la práctica deportiva... Eh, ...hoy en día, pues, está más extendido a más a grupos de, de población... Y, y incluso ya no es a, a extendido a lo, a lo que es la gente, a las personas... ...sino extendido en el tiempo, recuerdo antes que en verano... ...lo que es la oferta deportiva, por ejemplo, aquí en Ubrique... ...bajaba mucho, obviamente, la gente se iba de vacaciones... Y, y, bueno, pues eh, prácticamente era la piscina lo único que, que la única instalación, ¿no?, que era usada en verano para la, la práctica deportiva. Eh, ha cambiado la cosa mucho, porque ahora vemos un mes de julio en el que la actividad parece, no, no, es, no son las mismas las que se llevan a cabo, pero parece que, que, que sigue siendo, siguen siendo muy demandadas y se sigue practicando deporte eh, al, al mismo nivel que el resto del año, ¿no? Sí, bueno, baja un poco por el tema de las horas de sol, ¿no? Un poco lo que las temperaturas, siempre a las horas de más de sol, pues, bueno, se practica menos deporte, pero sí lo que he intentado mantener la apertura mínima de instalaciones polideportivas, como son las pistas de atletismo y campos de césped, como el complejo deportivo, pabellón polideportivo municipal, piscina cubierta y piscina de verano, ¿no? Y dentro de cada instalación, pues, una... ...hay actividades programadas por parte del patronado municipal deporte y otras que organizan por pues, los diferentes clubes de nuestra localidad en el apartado de bueno de lo que es la, el pabellón municipal pues tenemos la liga de verano que comienza esta semana que entra y bueno y finaliza a mediados de casi a finales del mes de julio y bueno está teniendo bastante aceptación y agua eso es la instalación del pabellón... ...a lo que respecta a lo que son las piscinas... ...pues las diferentes actividades que se, se programan... ...desde el año pasado para acá había modificaciones... ...pero bueno, se mantiene que sería la gimnasia mantenimiento... ...lo que será la gimnasia 55-65... ...gimnasia educativa, gimnasia elemental... ...que está las diferente tanto en lo que es el edificio de la piscina... ...como en el pabellón municipal... ...y después están los programas de fitness y aerofitness... ...que se celebran en el gimnasio... Y después pues está la natación infantil, las diferentes actividades de natación. Digamos que, que las actividades que comentaba tú antes son las mismas, que se llevan que se realizan a lo largo de todo el año, ahora empiezan turnos nuevos, ¿no? Turnos nuevos y, bueno, grupos diferentes, ¿no? Para darle continuidad, como decimos, como son, eh, digamos, eh, actividades destinadas sobre todo a, a gente ya entrada en años, ¿no?, a mayores de 65 años. ...lo que lo que se pretende darle continuidad, que no tenga un parón brusco en los meses de verano, ¿no? Sí, bueno, se viene a realizar ese tipo de actividades para, bueno, hay una cierta demanda... ...y que se continúa, además de nuevas personas que se incorporan dado que llega el periodo estival... ...llegan las vacaciones y hay personas que, bueno, pues intentan ocupar su tiempo libre en actividades deportivas... Uh -huh. Eh, ...Antonio, eh, digamos que empieza hoy una temporada nueva... ...y prácticamente la semana pasada cerrasteis... ...lo que es, la, lo que es el curso, ¿no?... ...el curso, mm. empieza los meses de verano... ...el curso escolar que coincide... ...con la clausura de las actividades... ...de la Escuela Municipal de Fútbol... ...de las distintas escuelas... ...la de danza creo que también... ...la de destinada mm. a los menores... ...el, el juego hubo bastante, bastante ajetreo, ¿no?... ...digamos, eh, en lo que es el cierre de, del curso escolar. Sí, eh, ha sido un año muy intenso desde... No teníamos un fin de semana libre por decirlo de alguna manera el patron municipal exceptuando este último con sin actividades sin eventos bueno lleva vamos llevamos bastante evento estamos hablando de más de 17 eventos deportivos queda solamente lo que sería la final de, de la, lo que sería la maratón de fútbol sala con eso se finalizaría lo que es la temporada mm. Pero bueno sin contar lo que es la maratón pues estamos hablando de que ha habido bastante dereo Creo, y por lo que tengo yo analizado por, por parte de este Consejo de Deportes, ha dado un nivel muy alto, se ha exigido bastante y el Patronato Municipal de Deportes hasta la altura de las circunstancias y, y se ha conseguido 17 eventos deportivos, cada uno de una índole, sacarlos adelante y con un nivel satisfactorio muy importante. Hay algunos colectivos que, bueno... O a, ...algunos torneos que han venido de fuera de lo que sería de la localidad... ...o sea, a organizar a Ubrique... ...y han ido una satisfacción muy grande con ganas de volver... ...eso es un síntoma muy importante de que el Patronato Municipal de deporte ...está aportando un granito de arena más allá de nuestra localidad... ...sino a nivel provincial y autonómico. Uh -huh. Vaya meses de abril, mayo y junio que hemos, que hemos tenido en ese, en ese sentido... ...prácticamente todos los uh, fines de semana... Hemos estado ocupados ¿no? con, con sí. alguna actividad deportiva Quería romper una lanza hacia ti porque bueno hay <risa> el Como dice, la contradictoria es de que Radio Urique A través del programa de Tiempo Deporte pues, Ha estado siempre en cada uno de los eventos deportivos Y bueno, tú has sido gran conocedor en primera mano Hemos estado los dos, en hemos cruzar los eventos Y es el síntoma de que ha habido bastante movimiento Como pues decimos, unos, unos meses muy, bueno, ha, ha sido el cierre de temporada, muy intenso y ahora pues eh, toca refrescarse ¿no? aunque la mañana ha aparecido inubulada, pero bueno, ahora ya está el cielo despejado bueno, parece una buena jornada para inaugurar lo que es la, esta temporada de verano que le aporta una, una instalación una piscina como esta, un pueblo como Urique? Pues por una parte el ámbito lúdico de que un espacio de recreo ya que los jóvenes terminan ...ahora todas las actividades, todo lo que es el curso escolar... ...y tiene un, un un esparcimiento para todos los ubriqueños... ...que se lo merecen después de un año muy duro de trabajo... ...por parte de los estudiantes un año muy duro... ...y con unos niveles satisfactorio ...quiero aquí dar la, la enhorabuena a todos aquellos... ...que ha sido más de un 97% de estudiantes que han, de selectividad... Que han presentado un aprobado su selectividad... ...pues tiene un espacio aquí para bueno para celebrar y... pocos ...un poco más distendido... La, ...una actividad muy distendida aquí... ...lo que es la piscina... ...después pues... ...la apertura de la piscina de verano... un pueblo que amplía son... ...las calles y lo que son... ...más espacios para hacer la práctica de natación... ...que con la temporada que inicia... ...bueno, el tiempo que hace pues... ...apetece darse un sapuzón... Y, ...y practica un deporte como la natación... es muy bonito. Mm. Antonio, ¿qué, qué, qué mejoras o novedades presenta... La, ...la piscina municipal este año, este verano bueno, 2018?... ...por un lado, lo que se ha mejorado... ...lo que son las zonas de sombra... ...cada año vamos incorporando nuevas zonas de sombra... ...aquellas palmeras estaban aquí el año pasado... ...y estas, o se han instalado... ...estas hay sí. algunas plantas que se han sembrado nuevas... Ajá. ...exactamente no sé los sitios... ...yo estaba antes con el con el servicio de jardinería... ...y bueno, se ha mejorado lo que la jardinería... Se ha ampliado la zona verde... ...había zonas que estaba bastante deterioradas... ...lo que es el gramón y el césped... ...y también se ha instalado sombra... era todavía pendiente... ...la instalación de nuevas espacios de sombra... ...que son diferentes a lo que son los gazebos... ...que están actualmente instalados... ...también se va a mejorar... ...que todavía quedan pendientes... ...de que traigan la maquinaria... ...un, un servicio de ambigú... ...y bueno, en definitiva... ...pues mejorando la calidad del servicio de la piscina... ...también con la, continuamos con una novedad del año pasado... ...lo que es la apertura de una hora más de piscina... ...finalizaría a las 8 de la tarde... Desde, la... Desde las 12 hasta las 8 de la tarde y bueno, eh, poco a poco, mediante su herencia de nuestro usuario y también lo que detectamos a través del servicio de deporte, pues ir dando mejoras. Principalmente lo que demandan en estos espacios son el tema de la sombra uh -huh. porque dado que tuvo una transformación hace unos años atrás de la piscina y se tuvieron que cortar diversos árboles porque estaban afectando lo que el herbazos de la piscina y poco a poco pues, vamos implementando nuevas mejoras con el tema de la sombra y bueno, y el servicio de ambigüe que es fundamental porque para que quiera refrescarse comprar cualquier cocilla, porque que esté dentro de instalaciones, tenga que desplazarse fuera uh -huh. sí. sí, la verdad es que podemos observar una, una, una instalación no muy grande, tampoco pequeña pero digamos que casi en su justa medida, muy coqueta, ¿no? Uh -huh. Muy hospitalaria, podríamos decir ¿no? Eh, la piscina o como está resultando con el paso de los, de los años, con la con esas mejoras que se le hacen se habló de eh, una una rampa para minus, Válido, de acceso al vaso, sí, no, eh, vamos a instalar lo que sería una silla mm -hmm. hidráulica principalmente y después una vez que esté cerrada la temporada porque bueno, eh, debido a motivos técnicos no se va a poder realizar antes, pero sí vamos a realizarlo a continuación de la finalización, pero sí vamos a vamos a instalar lo que sería una silla hidráulica para que esa persona que tenga una movilidad reducida pueda ...acceder a lo que sería el bazo... ...y poder bañarse tranquilamente... ...sin ningún impedimento. Uh -huh. Que... ...tú siempre hablas... Eh, ...de las instalaciones y, y la piscina... ...siempre de dar un pasito más, ¿no?... ...año tras año... ...¿qué, qué, qué le queda pendiente a esta instalación? ¿No? Bueno, ahora mismo estamos viendo que aquí hay obras... ...no, no sí, sé si bueno, están relacionadas con la piscina o no. Sí, bueno, es, un, es una pieza más dentro de la piscina... ...que el, el restaurante de la piscina... ...pues uh -huh. actualmente realizando a través de planes... ...de los diferentes planes que propone la Diputación de Cádiz... ...y bueno, actualmente está en la segunda fase... ...aproximadamente... en eh, ...la segunda fase para la, más o menos a, a la mediación... ...y bueno, eh, en definitiva pues dar un servicio de restaurante... ...que bueno, eh, pues, recuperar ese edificio está bastante deteriorado... ...y ofrecer bueno, una puesta hostelera en un sitio idílico de Ubrique... ...porque, bueno, un restaurante con piscina... ...pues en nuestra localidad no lo hace y aparte que, bueno, la creación de puestos de trabajo y de un servicio también queda la instalación. ¿Aparte de esto? Aparte de esto, pues bueno, todavía queda pendiente lo que anteriormente hemos indicado de hacer más aún más accesible la piscina cubierta, falta instalar el elevador, que se va a instalar en breve, se va a instalar lo que sería la rampa de acceso a parcelas con movilidad reducida, después, si ya nos desplazamos, lo que sería la piscina cubierta, Estamos implementando lo que son nuevos sistemas de mejoras para lo que es el agua caliente y para optimización de la energía, como son la instalación de placas. Y bueno, eh, también las mejoras de mantenimiento, que bueno, esas se realizan poco a poco a lo largo del año. Hemos tenido un año bastante lluvioso y se ha visto afectar la instalación. Intentaremos a lo largo del verano, que bueno, beneficio bastante para hacer trabajos de pintura, de albañilería etcétera. ¿Tú por qué crees que es importante invertir en una instalación como esta? Es importante porque el, el mantenimiento de las instalaciones deportivas es fundamental para dar una, un servicio de calidad que pagan todos los ubriqueños y como tanto nosotros lo que intentamos es dar el mejor servicio posible y eso pasa pues manteniendo a todas las instalaciones polideportivas a un alto nivel y, y está especialmente pues porque conlleva un coste añadido el mantener una instalación como esta porque tiene unas características diferentes al resto como es el hay que calentar una piscina a un cierto grado por lo tanto hace falta un mantenimiento de falta que no afecte y que pueda disfrutar sin ningún problema ¿Qué planes tenéis eh, o tiene la Consejería de Deporte en, en esta instalación para este verano? ¿Qué actividades y proyectos, digo, a, aparte de, del, ...del rutinario, digamos, de los cursos y eso... Eh, ...hay días especiales, ¿no?, el Día del Agua... El, ...los miércoles, tenéis? Día del Agua, y después tenemos... Lo ...la que fiesta sería, del agua la también... ...la fiesta del agua, ¿cómo? que a través del servicio de diputación... ...bueno, está pendiente de que nos asignen el día... ...porque hemos enviado varias fesas, ¿sabes cuál es la que viene mejor?... ...nosotros hemos puesto fechas que sean propicias para que... ...los más jóvenes de nuestra localidad, como es, eh, todo el mundo en general... ...pero especialmente los más jóvenes puedan venir a la piscina... ...tenemos principalmente lo que sería la fiesta del agua... ...y, y lo que sería el, el, el día del agua, el día del baño. Uh -huh. Digamos, como días especiales tenemos esa la fiesta del agua... ...aparte de tenéis eh, pensado realizar alguna actividad... ...también que tenga como escenario la piscina. Actualmente... Por suerte se está dando un buen servicio y están acudiendo una media de más de 300 personas diarias a la piscina. Y eso es síntoma de que la piscina gusta a los ubriqueños y gusta a las personas de fuera. Actualmente, pues, antes de de hablar aquí en los micros, pues, me llamaron de varias empresas de, de fuera de la localidad para venir a bañarse aquí, de, de poblaciones de alrededor uh -huh. que todavía no tienen abierta la piscina y van a venir excursiones a lo largo de esta semana aquí a... ...a disfrutar un día de baño... Mm. ...por cierto, ahora que... ...estamos observando... ...bueno, hoy comienzan como saben los, los cursos... ...y bueno, estamos los más pequeñitos... ...son los que están ahora... ...allí con el monitor, con Pepe Domínguez... Que ...supongo que sean de tres años ¿no?... ...no, sí, no lo he hecho ya mucho más... ...tres, cuatro años tienen uh -huh. que tener... todo muy chiquititos... ...y bueno, está en la piscina de, de niños... ...a través del programa de natación infantil actualmente... Mm -hmm. ...perfectamente, digamos, coordinados ahí... ...todos en fila, muy ordenaditos... Eh, ...la verdad que una, una imagen eh, muy graciosa... ...que son los primeros los, eh, los primeros pasos, digamos... ...en la natación de ese grupo de pequeños... ...que, que hay que ver, eh, la natación... ...o al menos lo que son la, las instalaciones... ...son muy, muy usadas, ¿eh?... ...yo no conozco a, a nadie que no haya... ...al menos una o dos veces... Eh, a la semana venga venga por la piscina ¿eh? y la haga de ella Estamos hablando que en el periodo de invernal, por decirlo de alguna manera eh, estamos hablando de que pasan más de, bueno, en torno a unas 800 personas semanalmente, y bueno eh, ese es síntoma de bastante uso, y después pues en el periodo estival actualmente no tenemos el dato pero cuando tengamos cerrados los datos avanza un poquito más esta semana pues ya tendremos unos datos fijos y podemos ver cuál ha sido la evolución, porque hay que ver, bueno, el contrato entre un año y otro, y, y ver la evolución que ha tenido de las actividades y es bastante usada. Anteriormente he dado que en torno a unas, unas 300 personas de media, bueno, unos días más, o menos, pero la media sale en torno a unas 300, y bueno, esos es síntomas de que la piscina gusta, y y, y bueno, y también, pues bueno, la, a la piscina gusta y a la gente le gusta el agua en este tiempo, que es bastante caluroso, y bueno, ...siempre viene bien un, un espacio como este. Uh -huh. Yo recuerdo los años en los que la, la gente... se comentaba, ¿no?, como ocurre muchas veces aquí en Ubrique... Decía, ...la gente de Ubrique va a, a todas las piscinas... ...menos a la de su pueblo, va a la de los alrededores... ...yo creo que ahora ya se ha invertido eso, ¿no? Son las de, lo, los, de los pueblos los que vienen aquí y los... Vienen, ...y los propios ubriqueños, ¿no? Vienen el... La media va, siempre va desde que entramos en la concejal entre de concejal, yo estoy mirando los datos y cada año va subiendo. También hace unos tiempos atrás cuando estaba la piscina antigua, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, ahí eh, invirtiendo algunos datos en el sentido de que hay más piscinas <risa> privadas y por lo tanto pues las personas suelen ir, ir a su a su propia piscina mm -hmm. eh. y bueno, y el amigo, bueno, y hay personas que utilizan su piscina privada... ...antes no había tantas piscinas privadas... ...por lo tanto se hacía más uso de la piscina pública... ...y también pues bueno... Eh, ...el derecho, eh, bueno... Lo, eh, ...la gente pues bueno... aprovechar el, el periodo este para salir, conocer... ...bueno y a la playa, bueno, ...eso también es un factor que afecta a la piscina... ...pero bueno, los niveles que son... ...los niveles de entrada en la piscina... ...son bastante altos y bastante buenos. hoy uh -huh. Antonio, para, para poder abrir hoy la piscina de verano... ...¿cuánto tiempo lleva ya trabajando... ...en la preparación de la instalación? Pues lo que es la preparación de la instalación... ...hace dos meses... Eh, ...en mayo, primeros de mayo aproximadamente... ...y no sé, y se ha terminado un poco más tarde... ...que otros años, derivado de que ha habido bastante lluvia... ...y algunos trabajos, diversos trabajos no han podido realizar... ...pero uh -huh. en el tiempo que más o menos teníamos estipulado... ...lo que es después en el plano de personal pues... ...hacer las ofertas de trabajo pertinente ...la contratación... ...como todos los años ¿no?... ...y bueno, estamos hablando de dos meses de trabajo aproximadamente. Y sobre el terreno me refiero la, la, el césped que prepararlo... ...eso se va cuidando a lo largo de todo el año... Eh, sí. ...las instalaciones que no se se, us, se usan... ...la infraestructura que no se usa hay que instalarla... Eh, ...y todas esas cosas... ...bueno, ahora la, la piscina... ...a diferencia de hace ya bastantes años... Eh, ...también eh, es mantenida en, in, en invierno ¿no?... ...no es eh, como hace yo que sé, 30 años... ...lo que terminaba temporada de verano... ...y ahí se quedaba cerrada... ...hasta que se volvía a abrir... ...esto ya es algo más continuo ¿no?... ...sí, lo que intenta mantenerse... ...el tema de la jardinería, el césped... El, el ...después recoge lo que después cuando termina temporada... ...puesto lo que son los elementos... ...volverlo a, a ponerlo en su sitio... ...para la temporada actualmente... ...también lo que sería el vaciado de la piscina... ...la reparación de la... ...bueno, de los diferentes... ...si hay alguna loza suerta... ...si hay algún elemento... ...de lo que son la maquinaria... ...¿no?... ...la maquinaria que lleva la, la piscina... ...en su entrañas... ...y bueno, esa puesta a punto... ...pues lleva un trabajo muy específico... ...de bastantes operario de mantenimiento... ...estamos hablando... ...de cuatro personas durante dos meses... ...pues poniendo a punto esta instalación. Y está impecable... ...en su en su día, en el día en el que se va... ...se va a inaugurar, insistimos... Ya ha comenzado la temporada de verano, ya tenemos por un lado los mayores, ¿no? Lo que vemos por aquí, los más pequeños por allá, otro grupo por allí. Bueno, esto ya ya empieza a coger color, ya vemos varios varios grupos por aquí. La programación de actividades eh, en definitiva es muy similar a la de la del año anterior, más que nada porque entiendo que ya es que no hay más posibilidades, ¿no? Están todos los horarios, todos los turnos Eh, ...más o menos cubierto y, y bien programados, ¿no? Sí, actualmente pues lo que se le quitan las horas... ...de que son de la piscina de verano de apertura al público... ...pues el resto de horas pues se cubre fácilmente... ...con las actividades programadas y que bueno... ...están algunos algunos grupos muy consolidados... ...y bueno, lo, como dice lo que funciona mejor no tocarlo... ...sino al revés, complementarlo a lo mejor con cosas... ...que bueno, va, tengan cierta demanda... ...pero actualmente como tú bien has indicado se mantiene... ...un nivel bueno de actividades... ...y por lo tanto pues... ...eso se mantiene con el tiempo. Antes hablaba... <ríe> ...del número de usuarios... ...¿no que pasan por aquí en verano?... ...¿cuántas horas está abierta la piscina?... ...desde las 9 ...es cuando se abre la de verano... ...digo, empieza los cursos... ...hasta las 11 de la noche prácticamente sí. ¿no?... Entonces, ...de interrumpida... El día, ...dependiendo el día pues... algunos hasta lo que sería... ...las diez de la noche... ...de oso a 10 de la ...a 10 de la noche... De la, noche. Uh -huh. ...la diferencia es los fines de semana... ...obviamente uh -huh. que no... ...que no hay, y no hay curso... Y, ...y comentar que ya no solo es... Eh, ...como comentamos muchas veces... Una, eh, ...una piscina como esta pasa... Eh, ...del ámbito de lo puramente deportivo... ...es un, no solo un centro, una instalación... ...que sea un centro deportivo... ...sino un centro social. Sí, aquí hay personas de, que viene ...por muchas cuestiones... ...pueden venir por gimnasia terapéutica... ...para rehabilitarse un poco... ...de alguna lección que ha tenido... ...después natación infantil para formar a jóvenes... ...después lo que sería la natación libre... ...cualquier persona que quiera venir a practicar... ...o su deporte... ...como es la natación... ...después tenemos lo que es la natación recreativa ¿no?... Lo que ...las personas que vienen de ocio... Bueno, ...hay muchos factores, muchas diferencias... ...y bueno, esto hace un núcleo social de... ...personas con diferentes intereses... ...dentro de lo que es la natación. Uh -huh. Eh... Ustedes estáis, eh, desde la Concejalía de Deportes, desde el Patronato, estáis muy orgullosos de, del funcionamiento, de, ya no solo de la piscina de verano, sino de la piscina de invierno, la última instalación que se construía aquí en Ubrique, que se abrió y que se ha convertido en la prácticamente la, la, la reina de la corona, ¿no?, eh, la joya de la corona, podemos decir. Eh, ya casi todo gira alrededor de la piscina cubierta, ¿no? Un, ¿O todo el complejo deportivo gira de la piscina cubierta? Es una instalación idílica, dado que el, la piscina cubierta más cercana está en Jerez de la Frontera y por lo tanto tener una instalación en un pueblo, en un pueblo de 17.000 habitantes, cuando tú se lo comenta a cualquier persona foránea, te se llama una cabeza, ¿cómo que tener una piscina cubierta? Pues sí, porque nosotros creemos, este equipo de gobierno, de que los ubriqueños tengan el mayor número de servicios posibles ...en todas las posibilidades que hay... ...pues el mayor número de servicios posibles... ...y entre ellos pues... ...entra lo que es una piscina cubierta... ...para disfrutar durante todo el año... ...del tema de natación... ...que mmm, iniciamos un proyecto... ...a principio de la legislatura... ...como natación terapéutica... ...dado que hay personas que bueno... ...necesitan... ...de este tipo de instalaciones... ...para poder rehabilitarse... ...y, y esto se llama... ...invertir en salud de los ubriqueños... ...y después pues pasando por lo que es la educación... ...en materia de natación... ...y bueno, lo que es la natación libre... ...y también pues el baño y el ocio. Claro, porque sobre todo lo que se ha logrado... ...con la piscina cubierta y en eso hemos insistido muchas veces... ...es en acercar a la tercera edad, ¿no?... ...a, a la práctica deportiva, a los, a los hábitos saludables... ...pues obviamente por, por eso mismo, por la edad, por los años... ...hay actividades ya que, que no se engloban... ...o no se adaptan a, a sus necesidades... ...y el tema de la piscina cubierta no solo lo deportivo, sino en, en la salud, en lo que se adapta, ¿no? Y es muy recomendable para, para estas edades, bueno, todo todas las personas mayores que practican la natación están súper contentos, súper satisfechos y, bueno, dicen que se les nota mucho en su día a día, posteriormente, ¿no? Esa actividad deportiva eh, mantiene en mejor estado de salud, ¿no? Sí, bueno, las personas más mayores de nuestra localidad, pues, pueden disfrutar de muchas actividades, de ¿no? cualquiera. ...y eso es bueno de invertir en la salud de los más mayores... ¿no? ...y invertir tanto en lo personal... ¿no? ...cuando uno quiere hacer actividades deportivas... ...dependiendo de el enfoque que le queda... ...si es para rehabilitación... ...si es para mejorar o tonificarse deportivamente... ...bueno, en definitiva también... ...tenemos la natación para embarazada... ...para esas personas que están estando un bebé... ...y bueno, de todo tipo... para ...también para fibromialgia... ¿no? ...muchos tipos tipo de actividades dependiendo de bueno, el interés que quiere cada uno enfocar en su vida. Uh -huh. Y eso ya decimos lo que es la, la instalación destinada a esos cursos, la práctica deportiva, pero recordemos que esta es de las pocas instalaciones deportivas que es, también está lo que tiene como fin el, el uso lúdico, ¿no? Hemos dicho antes, la piscina va a estar abierta de lunes a domingo, todos los días de 12 a 8, ¿no? ...lo que es la, la, la piscina... ...la piscina de verano... ...lo que es la natación recreativa... ¿no? ...¿de 12 a 8... Eh, ...de lunes a domingo... hay horario especial... ...los fines de semana... ...no, es de los... los lunes mier, ...los lunes, martes, miércoles... ...jueves y viernes... ...de 1 a 8... ...ah, ¿sí? de 1 a 8... ...y después lo que es... ...los fines de semana pues entonces... ...de 12, es, a, 8. 12 a 8... ...tanto la apertura es a la 1... ...de la tarde hoy... ...para aquellos que quieran dar... ...su primer chapuzón el verano... ¿A partir de la una los precios se mantienen con respecto al año pasado? Sí, se mantiene igual los precios. Bueno, también con tarjeta deportiva pues tiene un precio un poco menos, más reducido. Me refiero a, a, al uso lúdico, digamos. Sí, el ¿no? mismo precio que el uh -huh. anterior. ¿Y los puedes eh, comentar? Sí, bueno, tenemos lo que es dependiendo del día. Pues estamos hablando de que la piscina pues dependiendo del día pues puede salir... Un precio bastante reducido sobre todo lo que sobre todo lo que es el día del agua sale bastante reducido, puede salir a hacer un pequeño y, y un día normal pues puede salir por 2 euros aproximadamente precio, con lo que es la tarjeta deportiva con uh -huh. lo que es cinta deportiva pues eleva un poquito más el precio uh -huh. bueno ya se, como comenta se mantienen esos precios del, del año pasado. Otra cosa, Antonio, eh, este año también se van a participar, digamos, los eh, o va a tener lugar los campeonatos eh, de, de diputación. Actualmente los lo que van a participar nadadores de Urique o Sí, se mantiene actualmente pues por la semana pasada pues estuvieron haciendo las rondas de contacto, tenemos pendiente una reunión en creo que en Arco de la Frontera, una reunión de lo que es el programa de natación actividad de la Diputación de Cádiz, ubrique participará. El motivo por qué ubrique porque me lo han preguntado diversas personas acá y lo aclaro ahora mismo, no podemos acoger a la actividad aquí en nuestra localidad porque la piscina tiene dos metros más de larga, más larga. Con la obra puede ser se reducirá un poco la piscina y ya a partir del año que viene, pues ya para el 2019 podremos acoger ese tipo de evento y, bueno, yo obligué estar ahí participando. Y por el año pasado quedamos subcampeón, el anterior quedamos también subcampeón, pero con el número de participación más alta y, bueno, intentamos, pues, bueno, también que a esas edades lo importante es que se diviertan y participen y practiquen un deporte, pero, bueno, siempre en el ámbito competitivo, pues, siempre les gusta ganar, pero para esa edad lo importante cada es que un deporte y participen. ...ahí quienes participan son los, los socios del club de natación ¿no? ...o todos los niños en general... ...todos los niños en el general... ...el que quiera... Sí. Uh -huh. ...y bueno, mmm, aparte de... ...también hay una relación especial a la que tiene el club de natación... ...digamos con esta con esta instalación o la que debe tener ¿no?... Eh, ...ya que es el, el, el principal colectivo usuario de, de la piscina... como Cómo está la cosa con el club de natación? ¿Qué actividades ahora mismo realiza conjuntamente con nosotros? Pues el con club vosotros? de natación actualmente pues está en el ámbito formativo, de práctica actualmente. Sí, que es verdad que el año pasado no se pudo realizar torneo porque bueno, por motivos personales de lo que son diversos bueno, por el presidente y problemas que hubo uh -huh. que no se pudo realizar. Y este año queremos retomar la actividad, bueno, que intentar facilitarle todas las cosas de, de la mejor manera posible para que puedan retomar ...lo que es el torneo que celebra siempre a finales de verano... ¿no? ...y que bueno, y que no se pierda hasta la tradición de lo que es... ...el torneo de natación de Bien de los Remedios. Uh -huh. Toño, además de la piscina, hoy de inaugurarse la, la temporada de la piscina... Eh, ...también se inauguran otras actividades, ¿no? Por ejemplo, al venir para acá hemos visto ya el campo número 3... ...con el campo del Cádiz, eh, el campo de Asti Sport también... ...te le iba a comentar, también arranca hoy... Eh, ...eso, ¿qué serie de actividades tenéis preparadas... ...para los pequeños, para, para este verano... En, ...en ese sentido, en el sentido de campus... De, ...de, bueno, de usar la mañana, ¿no?... ...para para que, bueno, mientras termina el colegio... hasta que empiezan las vacaciones, ¿no?... ...de, lo, de los progenitores... ...pues, eh, estén entretenidos en algo, ¿no?... ...estén ocupados, más bien. Sí, bueno, actualmente, pues el Cádiz Club de Fútbol... ...pues firmamos, se firma un convenio... ...por parte del Ayuntamiento del Cádiz para... ...el tema del uso de las instalaciones polideportivas... ...y bueno, hagan actividades multideportes... ...pero centradas siempre en ámbito futbolístico... ...por el lado que es el campus del Cádiz... ...y por el campus de la empresa local Asti ...pues lo que realizan multideportes... utiliza diferentes espacios de las, de las instalaciones polideportivas... ...para realizar, bueno, lo que conlleva lleva pues... El, ...actividades polideportivas para los más jóvenes... ...en una franja horaria que sigue... ...pues bueno, estén practicando deportes están los padres actualmente trabajando... ...y un poco compaina lo que es la vida... laboral con la vida familiar... ...y bueno, también que los más jóvenes se diviertan. Bueno, pues eh, en este sentido... ...esto es el, esa introducción que queríamos hacerle hoy... ...a, a lo que es la, la temporada de verano... ...al inicio de eh, la temporada de verano... ...aquí en la piscina de, de Ubrique... ...el concejal de deportes, Antonio Martel... ...aparte de informarnos... Eh, ...también nos comunicó que quería... ...actuar hoy en plan Cicerone, ¿no?, aquí en la instalación... ...llevarnos a, a conocer los distintos espacios... ...y es, si te parece bien, Antonio, lo que podríamos hacer... En, lo, ...en los próximos minutos, ¿no?, levantarnos de aquí... De, ...del stand de, de Radio Urique que hemos instalado aquí en la... ...en la piscina municipal y darnos un paseo a ver lo que podemos ver... ...y escuchar por ahí, ¿no? Sí, bueno, eh, vamos a dar un pequeño paseo para que los ubriqueños... ...conozcan a través de la, la onda de Radio brique ...pues los diferentes espacios que tiene nuestra piscina abierta ...y bueno, y... ...y de aquí invitaros que disfruten de esta instalación que es bastante bonita... ...y que bueno, pues a muchas mucha oportunidades de ocio para los jóvenes para los jóvenes y no tan jóvenes. Pues si te parece bien, nos levantamos de, del stand y nos vamos a dar un paseo... ...que nos vaya guiando el, el concejal de deportes en lo que es esta instalación... ...bueno, da gusto, la verdad que trabajar eh, por esta zona, por aquí por la piscina... Eh, ...por el césped... Se bueno, es muy diferente está metido en una oficina sin duda ¿eh? bueno hoy se agradece estar aquí hoy porque estamos viendo como los más jóvenes están ahora mismo zapoteando están haciendo el calentamiento previo en lo que es la piscina de verano y bueno eh, actualmente pues estamos hablando que ahora mismo para ver la piscina en torno a unos 50 jóvenes y bueno ahora mismo están creo que están ahora mismo los del campus hacia sport y que con, también con algunas actividades de los más pequeños y la que ahora mismo está a tope eh, lo que es esta, esta piscina con los cursos, con, con los pequeños, con los monitores... ...y, y bueno, explícanos un poquillo qué es eh, más o menos digamos ese paseo que vamos a dar por aquí... Eh, bueno. qué, qué, ...qué es lo que es interesante para el usuario, para, para los ubriqueños conocer una vez lleguen a esta instalación. Pues interesante conocer bueno lo que es el tema de los diferentes espacios que hay... ...es la instalación, como es, bueno... ...se accede a través de lo que es de la, la, del edificio administrativo... ...que ahí es donde pueden adquirir su entrada... ...y ya después bajan hasta la planta menos dos... ...y bueno, y ahí pueden acceder a lo que la piscina... ...actualmente, pues bueno, se accede... ...y hemos facilitado bastantes zonas de sombra... ...donde también por la cuenta de lo que son los usuarios... ...tienen disponible lo que son unas pequeñas peanas... ...para poder plantar su sombrilla... ...también un servicio de hamacas... ...también está disponible... ...y bueno, eh, en breve pues a lo largo de esta semana... ...tendrá servicio de ambigú... ...disponible y bueno, para... ...disfrutar de esta actividad, de esta instalación... ...desde las... ...una de la tarde hasta las 8... ...y después los fines de semana desde las 12... ...hasta las 8, pues bueno... tienen el servicio abierto de la piscina de verano. La pregunta del siglo, ¿está, está el agua fría hoy... ...pues no sé, no, no, no todavía no lo ha tocado el agua... ...dependiendo de la temperatura... ...yo soy más de agua calentita que agua fría... ...así que dependiendo de cada una temperatura de cada uno... ...pues estará más frío más caliente... ¿Qué, ...¿qué opinarán ellos?... ...pues yo creo que para ellos viendo... ...los niños cómo se están bañando... ...creo que tiene que estar el agua a su gusto... ...en su punto, no, en su punto... ...pues como decimos... Eh, ...estamos por aquí rondando lo que es el... el o, ...o dando o arrondando... ...dando la vuelta por lo que es el... ...el bazo de la... ...de la piscina municipal, de la principal... ...la piscina de, de verano... ...de vemos eh, que están por aquí los eh, usuarios... ...los monitores por ejemplo... ...un clásico de, de la piscina es... ...Serafín, Serafín Mateo, buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué, tu primer día de, de trabajo... ...vemos hasta pucherillos por ahí eh... ...normal, normal, el primer día siempre... Más ...uno o dos por grupo lloran, porque claro... El agua está fresquita, el primer día viene toma el contacto y todo es normal que lloren. Eh, lo que te iba a preguntar, ¿eh? ¿te dicen que está fría o...? No, no, no, el agua no está fría aparenta. Hombre, está fría porque lleva el lapicero abierto, la pero no está fría, ¿verdad? Que todavía el lo calienta mucho, pero es más el miedo que, que el agua fría. Uh -huh. ¿Cuánta edad tienen los, los niños sí, que llevan ahí? Tienen cuatro ser... y 5 años. Uh -huh. Y eh, la verdad que esto que están aquí, que me han tocado hace años, pues no han venido. Durante el invierno se nota muchísimo. Tú veías a otros niños de otro grupo, con que tengan la misma edad... ...han estado viniendo en invierno... ...y ya están, no tienen, esto se nota que no han venido... ...en todo el año, porque están llorando como... ...es normal, ya... ...yo también, la edad que tienen con cuatro años... ya aquí estamos, la verdad, con la, la piscina cubierta... ...la ventaja que ya tenemos acostumbrada... ...los niños vengan a la piscina y ya la han perdido miedo... ...pero los que no han nunca, la verdad que se nota. se Serafín, ahora en la temporada alta... ...supongo aquí en las instalaciones de la piscina... ...o, o con el tema de la piscina cubierta ya se mantiene... ...el mismo número de usuarios, ahora se duplica, ¿no?, supongo... ...ahora lo que se duplica son los niños... La, ...y los mayores algunos pues se van cayendo... ...porque los, los niños pasa que en invierno... ...yo que sí padre y guapo, están apuntadas a muchas actividades... En, ...entre el baloncesto, el fútbol, el inglés, la música... tiene muchas actividades, entonces la piscina eh, no, no vienen... ...la mayoría no vienen, y ahora ya que han terminado... todo ...el colegio, terminan las actividades extraescolares... ...pues sí se conforman más niños... lo que sí tenemos son algunas más mayores... ...porque ahora las abuelas les toca hacer de niñera, porque la con el trabajo que tenemos. Claro. La madre trabaja en julio y agosto, entonces la abuela son las que encargarse con los niños. Entonces perdemos mayores para pues recoger los niños. Oye, eh Serafín, cuando cogéis a los niños tan pequeños, ¿tienen algunas nociones de de natación o Esto como tú podrás ver, no tienen ninguna. Porque no, no han venido... hombre, tienen la noción de ir al campo con las madres o a la piscina, a la playa, pero es que eso no tiene nada que claro, porque ellos están acostumbrados a ponerse manguito... y aquí no tenemos prohibido, aquí lo más que ponemos el cinturón, con lo cual el primer día ...la toma de contacto es básica, para que le pierdan en mío... ...estos que se han metido al agua, pues no tiene miedo ...y los otros con han venido, pues están aterrorizados en el bordillo... ...pero bueno, con dos tres días ya son todos se ponen todo al mismo nivel. Digamos que el tema de, de la natación con edades tan tempranas... ...no solo es por cuestión de, de ocio... ...de tener al niño ocupado en algo... ...sino que por temas de seguridad... ...por su propia seguridad... ...y algo que, le, que, que mientras antes sepas mejor... ...porque bueno, se pueden ver en situaciones... ...donde es preferible saber nadar que no saber ¿no?... ...hombre, que, además lo miran los tres diarios... ...y cada día, cada vez... ...por desgracia se ven que más niños mueren ahogados... Edad, ...tienen una edad que están descubriendo... ...no le dan miedo nada, se tiran al agua... ...y los problemas que no tienen... ...y después no saben volver... ...y además están en el metro del bordillo... ...pero no, pero se quedan bloqueado y no nadan... ...esto, quiere que nada, tú no enseñas a nadar... ...por menos, por lo menos flotar... ...para que cuando se caiga una piscina accidentalmente... ...llega el bordillo... ...porque todos los días tú vas normal... ...los padres van a un campo, van a cualquier lado... ...y tú no estás todo el del niño... ...como si les, y si les caiga el agua, pues... ...si sale a nadar, pues mira... ...pero es que no sepa nadar, por desgracia... ...sí, son opciones como cuando se le enseña un niño... A salir a... No, claro, ...cuando sale a la calle, que mira a los lados... ...se si viene sí, en coche, pues... pues... No que, pues... Que, sepa flota, ...que flote y llega el bordillo... ...con esto ya, te... con esto ya con Qué le cuesta más aprender. Bueno, eso es lo que más el, tiene que ver que el niño está acostumbrado a ir a la playa o piscina con los padres, con lo cual pues son muy son muy protectores. Sí. Entonces están, están, la, aquí tú le fuerzas y yo no sé nada, tú, tú porque aparte no son míos, si fuera míos yo la agarría también. Pero revo <risa> aplicarte, tú le metes el momento y la piscina, deja estar que que, que, para que aprenda, lo fuerzas y la agarra. Aquí tienes que ser un poquito más Paga, dice, vaya cogiendo un poquito de autonomía de independencia. Entonces, le puesto mucho trabajo el Hortaldo. Como quitar el cinturón 11 veces día. Os pues ha trabado, porque yo no estaba acostumbrado a tampoco hacer a la boca, entonces mete bajo agua. Tiran agua y oh. eh, eso son buxadas continuas, pero bueno, hasta que aprendemos, pues van a apuntar. Claro, ahora ahora también hay más medios para, por ejemplo, lo que yo comentaba del cinturón que hace años, ¿no? Sí. Para para empezar este a El cinturón es lo que se estranguló la típica burbuja. ¿Os no acordaréis de la burbujita que había que todavía están por aquí donde vueltas algunas? Y además, esto es bastante cómodo, porque esto lo dejas los brazos libre. ...es lo más cómodo, porque además aquí estamos totalmente en contra de los manguitos... ...porque tú le pones el niño en manguito y lo que hace es que el niño no mueva el brazo... ...mueva solamente los codos... ...como el cinturón le da, tiene, tiene el cinturón, tiene la cuya cintura... ...lo mantiene siempre recto y los brazos tiene móvil, le puede mover los brazos todo lo que quiera... ...entonces sí, conviene que el niño pretenda mover los brazos... ...que es lo que estamos buscando, porque un, tú le pones el niño en los manguitos... ...que es lo, para de lo mazo corrido porque siempre mantiene el niño el agua... ...pero no pretende nada, lo que hace es mover los brazos, lo mueve solamente los codos... ...eh, bueno, esos son los más pequeños... ...también es, no sé si este año también tiene clases de adultos ...sí, tengo un, tengo un min completo... ...tengo sí. adultos, mayores, embarazadas... ...organización, medio, avanzado... ...la verdad que casi todo que estamos, casi todos que tenemos todos los niveles... ...porque son muchas horas y rellenamos, bueno, ...tenemos desde, bueno, desde fio que tendrán algunos... ...a mujeres de 70, 80 años, organización, medio, todo... ...digamos que en el tema de los adultos también te encontrarás... ...con gente que ya ha llegado a cierta edad y que por unas cosas o por otra no, no ha podido aprender a nada durante claro, toda la, su los vida los adultos tenemos más fácil en verano porque son adultos que vienen todo el año los mayores ya que se acostumbran a, a piscina vienen todo el año no tenemos, es muy raro que vengan personas mayores que no solo vengan en verano vienen suelen venir durante el invierno ya... y las que vienen en solamente en verano vienen todos los veranos porque vamos por trabajo entonces ahí no tenemos tanto problema porque son gente que está acostuma al agua los primeros de la cubierta sí nos costó más trabajo porque una mujer que no se ha mañado nunca con 70 años morirle un mañador en la piscina... ...no, no, no... ...era un poquito más reacio... ...ya no, ya... ...ya lo ven como normal... ...vamos que en ese aspecto... ...hasta la, la piscina ha conseguido... ...ha conseguido ¿no? ...que... ...que mucha gente mayor... ...pues que... ...que se abra ¿no? Hombre, ...que no... ...no esté tan... para ...los niveles, los grupos... ...pero... aparte de muchos... ...un lista de... ...espera, la de ...un grupo de mayores... y ...están aquí fuera... ...de las ocho de la mañana... ...la piscina de afuera... ...y estaba lleno ¿eh? O Sabes, con eso no hay problema. Esas están más, digamos, más acostumbradas a la piscina ya. ¿Y a ellos es que les cuesta más. Ah, meter la cabeza. Las mujeres mayores <ríe> el fútbolucería no la perdonan. Ellos son de venir amadas, hablaban mucho de las habrán visto que venían nada con gorro de, de ducha, no gorro ni gorra, sino gorro de ducha para no secarse el pelo. Aparte porque la verdad que tienen ya no meter la cabeza en el agua, algunas sí. Entonces ya lo que les cuesta meter la cabeza. Pero bueno, se bañan y hacen su deporte aquí, que es lo fundamental que hagan deporte. Pues nada, Serafín, te dejamos. Eh, muchas gracias por estos minutos y nada, pues nada. A, a seguir con los pequeños. Eh, ya decimos, hay algunos ahí que lo vemos que no está no tiene mucha intención de bañarse sí, está bien, está bien, está bien, está bien, hoy. De decimos, es eh, el, el miedo eh, del ah, primer día. el primer día. día cuando lleven par de días ya no se nota. Mm -hmm. Hablando de día ya, ya algunos se van riendo, que es sí, lo sí. fundamental. Nada, Serafín, muchas gracias. Bueno, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí estaban la, las palabras de... ...de uno de los monitores del Patronato Municipal de Deportes... Eh, ...bueno, con, en este caso, Antonio... ...¿cuántos monitores tenéis aquí y trabajando en verano? Pues actualmente monitores, pues por cada actividad... ...o dependiendo de la actividad, pues tenemos un monitor... ...ahora mismo no te puedo precisar... ...porque hay grupos todavía que están incompletos... ...o todavía están por empezar... ...y hay que ver si se va a continuar aumentando horas... ...o si hay que hacer contrataciones nuevas... ...pero bueno... ...ahora mismo en la piscina en esta misma hora... ...hay cinco monitores y dos socorristas... Uh -huh. mismo, ...hay que reforzar la, la plantilla en verano... Obligada, sí. ...obligatoriamente ¿no? ...actualmente pues nueve contrataciones... ...lo que serían los auxiliares... ...que acompañan a los monitores... ...más lo que sería complementar con las vacaciones de los... ...bueno, complementar también los socorristas... ...dos socorristas más... ...y también las vacaciones de algún... ...del personal también... ...pues bueno, estamos hablando de que se está... ...hablando con, de en torno a unas 13 contrataciones... ¿Cuál es el, el perfil de los monitores del Patronato Municipal de deporte Porque los vais buscando con un, un perfil fijo, ¿no? Sobre todo de gente relacionada ya con la actividad deportiva, ¿no? Que tenga esa formación La mayoría de ellos eh, tienen magisterio por educación física O alguna... INEF, por Inef, ejemplo ¿alguna O alguna especialización o máster relacionado Tiene la, la, la carrera correspondiente más alguna especialización Dependiendo, bueno Hay algunos que el, el tema de la terapéutica Que es muy específico, pues se trabaja con... ...con personas que, bueno, tienen cuadro complejo, ¿no?... Eh, ...también estamos hablando de, para también trabajar con los más pequeños... ...pues lo que sería la iniciación a la natación... ...pues conlleva tener una serie de conocimientos... ...para bueno, iniciarlo en lo que es el tema de natación... ...ya después lo que es la continuidad en la natación... ...también hace falta un perfil específico... ...pero bueno, en definitiva... ...personas que estén relacionadas con el mundo del deporte... ...que tengan su titulación específica... ...y ya eso va variando en función a la actividad. ¿no? ¿Se parece bien seguimos la ronda? Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a aproximar ahora a la, a la piscina cubierta... ...que como... ...bueno, nosotros queríamos que, que en verano podía cerrar... ...y no, no, en verano sigue funcionando casi igual que en invierno, ¿no? Sigue funcionando porque la demanda de piscina es bastante alta y hay que facilitar pues bueno, el mayor número de calles posible para albergar para dar el servicio al mayor número de personas posible. Y, bueno, y actualmente pues están funcionando cuatro piscinas a la vez, lo que sería la piscina la piscina exterior, la piscina interior y dentro de la interior y tanto exterior por las dos pequeñas, ¿no? Y bueno, en definitiva ...pues estamos hablando de cuatro, cuatro piscinas... ...y bueno, y con tres socorristas actualmente... ...han estado trabajando... ...auxiliares de monitor... ...y los monitores correspondientes. Porque ahora mismo estamos viendo aquí la piscina cubierta... ...sobre todo aquí, lo que... Eh, ...los que están dando clase, digamos... ...vemos una calle, eh, una calle libre, ¿no?... ...podríamos decir... Sí. ...y el resto son los pequeños de los cursos, ¿no?... Pues sí. ahora mismo, digamos, a esta hora... ...son los pequeños los que son los reyes de la piscina... ...hasta ahora mismo pues la, la actividad para los más pequeño también de 8 a 9 están los más las personas más mayores ¿no? y también ahora empiezan los más pequeños hasta lo que es la, hasta la una de la tarde, hasta la una algunas horas se complemento dentro del mismo tra horario en diferentes calles para diversas actividades como sería la natación terapéutica o para las embarazadas también estamos viendo de que bueno ...están las dos piscinas ocupadas la interior... ...tanto la exterior, exceptuando la pequeña exterior... ...actualmente pues las tres ocupadas... ...con actividades para los más pequeños... ...y nado libre también... Uh -huh. ...ahora mismo hay dos calles con nado libre. Bueno, claro, en eso también queremos eh, hacer hincapié... ...en el tema del nado libre... ...porque no todos son curso una instalación en la que cualquier usuario... ...también pueda hacer uso de ella, ¿no?... Eh, ...la piscina cubierta nos referimos... Sin necesidad de estar metido en un curso, a lo mejor gente ya que ya sabe nadar perfectamente o, o digamos avanzados, ¿no? Eh, nadadores avanzados y pueden practicar la natación, que es que simplemente lo que vienen a buscar aquí, sin necesidad de, de adaptarse a los horarios de ningún curso, ¿no? Algunos tienen a lo mejor entrenamiento específico para aumentar lo que sería a lo mejor lo que es la lo que es la actividad, ¿no? Que realizan y también complementar con la actividad que realiza o que simplemente pues viene a zar un rato porque ...les guste el deporte de la natación. Bueno, Antonio, no sé si que quieres que salgamos de aquí o... ...o continuemos, desde luego de aquí calor hace, ¿eh? Un poquito, sí, ahora mismo estaría en torno a unos 28 grados o más... ...podemos estar en torno a unos 28 grados... ...vamos a ir al final, que está el cuadro de temperatura... ¿Sí? ...para indicarle un poco a los, a los radio, radio oyentes... ...actualmente la temperatura de la que estamos. Sí, porque ya decimos, vamos, ahora mismo estamos metidos aquí en... Es lo que es la piscina cubierta y 28 como un grado, ¿no? Es la temperatura del agua ahora mismo. Uh -huh, el, del agua. Dentro de lo que es una normativa, ¿vale? la normativa de piscinas, la normativa de piscina actualmente pues bueno, tiene que estar entre entre 20 entre 24 y 30 grados, ¿vale? Eh bueno, y siempre Bien. pues en torno a uno se calcula en torno a dos graditos más, lo que es la temperatura pues estamos ahora mismo a unos 30 grados, 31 grados aproximadamente. Bueno, Y, ...y la humedad inferior al 65%. Digamos que eso es una, una cosa de la que se, tiene, se encargan los, los operarios de mantenimiento... lo que todo el control de, de la piscina, todos esos datos... tiene controlado el pH, el cloro, la temperatura... Eh, ...el pH y el cloro, tanto de aquí como la de fuera... ...aquí la temperatura sí se puede regular, afuera obviamente no... ...digamos que es una labor que tienen que hacer dos veces al día, ¿no? Sí, bueno, hacen controles periódicos sobre el... ...sobre la instalación hoy precisamente ha venido la inspección de la inspección de sanidad la inspección de sanidad y, y bueno ya ha pasado totalmente las pruebas correspondientes y bueno actualmente pues están haciendo una fantástica labor los operarios de mantenimiento y el técnico ahora mismo acaban de pasar delante de nosotros están pues bueno manteniendo a nivel y a raya lo que es la instalación para que esté todo perfecto y no haya ningún problema de ningún tipo ...todo lo que es el tema del, de la depuradora... ...todo el mantenimiento de eso es la labor que hacen... ...por cierto que desde aquí lo que sí estamos viendo también... en la, la silla hidráulica que nos comentaban ¿no? ...sí, esa es de la piscina interior... falta la de la exterior... ...que está pendiente de instalarse... ...pero bueno, en vez de estar instalada... ...cualquier persona pues podrá... ...independientemente de su movilidad... ...pues podrá bañarse en la piscina de verano... ...la interior está adaptada ya... falta solamente la, la exterior... ¿Qué más podemos destacar de por aquí, Antonio? Actualmente, pues un factor muy importante en este tipo de instalaciones es la seguridad. A ver, a ver, vamos a acercarnos aquí a la a las fotocélulas. Ya bueno. Vamos vamos a, a salir todo a la todo, el todo el mundo que <risa> habla, todo el mundo nos que habla. Aparte es muy importante la socorrista... tampoco hay que molestarla mucho porque tiene que se mantiene, tiene que estar pendiente de los usuarios que actualmente frecuentan la instalación... que pues, Siempre tiene un refuerzo de un auxiliar de natación más el, el monitor titular, pues bueno, siempre pues bueno tiene cada vez por normativa también un socorrista por instalación. Actualmente estamos hablando con una piscina de verano, pues tiene un aforo, lo que es el vaso, de 200 personas, pero lo que es la instalación de por sí puede entrar bastante más personas, pero dentro del vaso no puede super ser superior a 200 personas. ...a 200 personas dentro de lo que es la lámina de agua. Bueno, la verdad que se agradece, eh, es muy bonito estar ahí dentro... ...pero con el bañador, sí el bañador pues, la verdad que... ...que es pasar un poco de calor, ¿no? Eh, ¿Te parece que seguimos eh, para adelante? Eh, nos podemos acercar a la, a la piscina de Chapoteo, ¿no? Que es la que tenemos eh, aquí delante... ...una piscina que también ha variado con los años, ¿no? Yo recuerdo, eh, bueno... ...cuando recién abierta la piscina... ...bueno y tengo, tengo esos recuerdo porque... ...en parte estuve trabajando también en esta, esta instalación deportiva... Pues ...conozco más o menos el proceso... ...pero recuerdo que bueno, ha cambiado mucho... ...estamos hablando de hace ya más de 10 años obviamente... ...sí, la instalación ha evolucionado poco a poco... pues como estamos haciendo le vamos complementando... ...mejoras para bueno, para el disfrute de los... ...de los más jóvenes y el público en general... ...y también adaptarnos al nuevo tiempo ¿no?... A, ...ahora mismo pues, no sé si vienen más mayores o menos mayores... ...porque no tengo la, los datos del número por tramos de edad... ...pero sí que estamos viendo actualmente de que frecuentan más... ...los más pequeños, la, la, la piscina que los más grandes, pero bueno. Mm -hmm. Hombre, eh, por ejemplo, esta piscina de Chapoteo recuerdo yo... ...que bueno se ha, llegado, se ha cubierto por seguridad de los pequeños, ¿no?... ...aunque es una... Una piscina que es muy extraño que alguien tuviera algún problema, ¿no? Digo, algún pequeño de ahogarse en una piscina donde donde apenas le llega el agua por la rodilla. Sí, pero siempre mantenemos la seguridad actualmente, sí. podemos visualizar, bueno, para de sea desde, desde los radio oyentes que tenemos a un socorrista y a la monitora correspondiente. Siempre dentro de cada piscina pues hay una, hay dos personas. Sí. ...supongo que con, con mientras más pequeños hay que extremar más, más la seguridad y, y ahí no hay que escatimar ¿no? No, ahí nos escatimamos y mantenemos lo, siempre por encima de los mínimos niveles decididos. Uh -huh. Pues bueno pues fíjense que nos lo comentaba Antonio Martel hoy primer día de, de piscina... ...y hasta bueno la, ha venido el inspector de, de sanidad a comprobar pues que la piscina está en estado óptimo para su apertura... ...no ha habido ni ningún tipo de, de problema... ...desde aquí pues tenemos esa, esa esta vista ¿no?... Eh, ...y bueno vamos a seguir paseando por aquí... Eh, ...por esta instalación... ...la verdad que nos queda... ...vamos a dejarnos la zona alta... ...pero bueno es la zona de, de esparcimiento podemos decir... ...donde eh, descansan, ponen sus toallas, sus mochilas ...allí no vamos a encontrar nada... ...oye, una pregunta... ...¿se sigue colando la gente como antes? No, no se puede colar, suelen ser bastante... ...tenemos un pueblo bastante cívico en ese sentido... ...pero lo, las personas respetan lo que es el acceso a la piscina... ...y la verdad es que no hay, aparte del, en materia de seguridad... ...pues estamos, controlamos cuáles son las personas que, bueno... para hacer más que nada por motivos de seguridad... ...y que no se ve afectado el servicio, ¿no? ...y no no tenemos constancia de, bueno, de que se en colar y... Se... Bueno, te lo digo yo porque hace, bueno... cuando era la antigua piscina, vamos hablando de la antigua piscina... Existía mucho la pillería, ahí, ahí por lo menos se nota también que, que UBRIK ha evolucionado en sí mismo, en ese sentido, ¿no? ¿O es que cada vez más difícil colarse? No, bueno, sí que es verdad que mejoramos lo que hemos mejorado. El cerramiento. El cerramiento ¿no? del año pasado se mejoró un poco, había zonas que estaban bastante deterioradas, pero bueno, eh, actualmente pues hemos actual, vallado lo que es el perímetro y no suele haber acceso fraude a la instalación. Uh -huh. ...hombre, lo, lo cierto es eh, que bueno... ...estamos aquí delante del panel, ¿no?... ...de, de informativo... Eh, ...prohibido fumar, prohibido introducir vídeo... ...prohibido bebida alcohólica... ...prohibido, prohibido... ...que eh, hay que ver la, la de cosas que se hacían... ...no sé si era in inconsciencia... ...hace hace años, ¿no?... ...antes de, estoy hablando yo de, de los años... ...en los que uno era pequeño... ...estaba permitido casi todo... ...y poco a poco se ha ido reduciendo... Eh, o, ...o en este caso... A base, a base de prohibiciones, mucho compartir ...comportamientos incívicos y todos ellos a, a tendentes a, a evitar accidentes... ...y de hecho se, se ha reducido drásticamente el número de, de, de accidentes... ...que podían haber en una instalación como esta, ¿no? Sí, bueno, esto viene en base a las normativas que cien sobre las piscinas recreativas... Que no... sí, sí, que no es que no lo pongamos aquí, nosotros como... Sí. ...sino que esto todo viene todo de, de, la, de la legislación, ¿no? No, no porque tiene... seamos especiales, sino viene por una legislación sí. que obliga... ...pues el tema de las bebidas alcohólicas fuera de instalaciones deportivas o recreativas... ...el tema de los vídeos para evitar cortes y bueno, y problema ...el tema de fumar, porque igual que la bebida alcohólica... ...pues está prohibido dentro de las piscinas deportivas y recreativas... ...y bueno, siempre la sugerencias por parte de lo que ...el padrón municipal deporte con el tema de protección solar... ...para evitar las quemaduras, ¿no?, que es fundamental. Para... Sí, porque, perdona, eso no es una cosa que... ...que podáis, que podáis obligar, ¿no?, a la, a la gente... ...pero cada vez ser más consciente en ese aspecto los lo usuarios... Sí, bueno, por el término general nos no tenemos los datos certeros pero sí que, es que cada vez el tema del melanoma no el tema de las quemaduras el tema de poder contra los cánceres de piel, eso pues está más concienciado a la ciudadanía y bueno la gente pues, utiliza el tema de la protección solar sí que a diversas edades ¿no? se usa menos pero bueno intentamos pues sugerir a todos los usuarios que vengan porque pues, intenten protegerse de alguna manera del sol no y uh -huh. ...la decimos que en, en ese aspecto, pues la se ha concienciado más la gente... ...en, en, en lo que es a la sociedad hoy en día... ...y bueno, pues esto es un reflejo obviamente a, a, a todo eso... ...y bueno, aparte aparte de, de eso, suelen, en el apartado de incidencia en una temporada de verano... que es lo que lo que puede surgir de, de la piscina municipal?... ...bueno, siempre intentamos que la... ...bueno, con el tema en el agua pues intenten pues... ...ser lo más cívico posible, que intenten evitar... ...de tirarse de cabeza, de en diversas posturas... ...que puedan ser afectar que se puedan golpear ¿no? eh, ...un dato muy significativo del año pasado... ...contamos el número de picaduras de avispa... ...fue bastante elevado, pero bueno... ...es un factor que no puedo controlar... estamos aquí en medio a, poco en la naturaleza y bueno... El, ...pero intentamos pues bueno, el controlar el tema en algunos sitios... de en, algo, ...en algunos sitios puede evitar lo que es el... ...si encontramos cualquier avispero, cualquier cosa... ...porque se suele propagar un, lo que serían los neos de avispas... ...cerca del agua y por ese lado... ...y bueno, sí sí que es verdad que es un, un dato significativo... ...el tema de picadura de avispas... ...pero bueno, nosotros dentro de las posibilidades que tenemos... ...pues intentamos controlar lo que es el perímetro... ...para que no haya avispa y no se lo ...después también el tema de los golpes de calor, ¿no?... ...de que la... ...hay algún otro golpe de calor... ...pero nada significativo ¿no?... O sea, no ...a lo mejor puede haber, como mucho... ...el año pasado hubo un golpe de calor... ...el tema de controlar como antes hemos dicho... ...el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la instalación... ...pues bueno mezcla un poco lo que... ...no pueden hacer con alcohol... ...y además pues bueno... El, ...si a lo mejor han consumir alcohol... ...y se tiran al agua el cambio del contraste... ...pues puede provocar... ...pues bueno que haya algún tema de corte de digestión... ...o un golpe de... ...bueno de cambio de temperatura... ...que afecta a lo que sería el usuario ...pero bueno, eso en materia de seguridad... ...más adelante lo explicará el técnico... ...que estará aquí con nosotros. En materia de, de seguridad son las 12 menos 10 de la, del mediodía... ...y bueno, pues eh, por mi parte... ...yo creo que ya hemos hecho un repaso... ...no sé si nos hemos quedado algo pendiente... ...pero al menos para presentar a los oyentes... ...y a la, a la ciudadanía, pues todo lo que conlleva... ...el trabajo que realizáis aquí... ...todo lo que ofrece una instalación deportiva eh, como esta... ...yo en ese, en ese sentido... Eh, ...entiendo que, bueno, no sé... ...¿queda algo pendiente, Antonio, nos ha quedado algo?... ...bueno, algo siempre se queda en el tintero... ...pero lo que estamos intentando pues... ...bueno, lo que intento pues dar a conocer... ...a los ubriqueños de nuestra piscina... ...de las posibilidades que hay... es un poco del día a día que, como hoy, ¿no?... ...un día de apertura y aparte de las... ...de los más pequeños de nuestra localidad... ...pues están disfrutando... ...también en el plano deportivo, ¿no?, las diferente actividad que se realizan... ...que esta piscina es un mundo de posibilidades... ...está abierta a todos los ubriqueños que quieran que la deseen... ...pues aquí está para para ellos. Bueno, nosotros por nuestra parte de lo que queremos agradecer... ...la disponibilidad del concejal de Deportes... ...y entendemos que es el día más complicado... ...digamos, para llevar a cabo un programa como este... ...porque es el día en el que comienzan todas las actividades... ...todos son novedades, eh, asignación de grupo, ahora... Dentro de pocos minutos vamos a ver la malabunta venir para acá, ¿no?, a la, a las 12, que será el cambio de, de turno, a la 1, sí, a la 1, es cuando se abre la, la piscina. Y, y, bueno, pues en ese aspecto, pues insistimos, darle las gracias al concejal Antonio Martel y, bueno, y a los trabajadores de, del Patronato Municipal de Deportes, a los monitores, por, bueno, habernos abierto los brazos hoy aquí en las instalaciones de, deportivas. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros, en este caso, vamos a dar ya por finalizar esta retransmisión este especial, eh, inicio de la temporada de verano, eh, en lo que se refiere a las actividades del Patronato Municipal de, de Deportes. Eh, nosotros volveremos mañana ya, pero con nuestra programación habitual, a partir de las cinco y media de la tarde. y eh, tengan en cuenta que ya a partir de mañana nos centraremos no solo en lo que va a venir el próximo fin de semana, que es esa Maratón de Fútbol Sala, la 36ª edición ya de la Maratón de Fútbol Sala, que arrancará el próximo viernes, sino también vamos a hablar de lo casi de esa Copa de España de, de clubes de Fútbol Sala en la que Lubrique Fútbol Sala se proclamaba ayer campeón de, de España, ya decimos, eh, tras vencer en la tanda de penaltis al equipo de la Unión Deportiva Roteña, eh, tras eh, un partido en el que terminó, un emocionantísimo partido que terminó con empate eh, a 7. Pero ya decimos, será a partir de mañana cuando ya comenzaremos a analizar esos asuntos y lo que ha sido esa consecución de un título algo histórico para el fútbol sala ubriqueño. Nosotros devolvemos la conexión a los estudios de Radio Ubrique, donde está nuestra compañera Rocío Sevilla. Pues hasta aquí por tantos es especial que son muchas gracias eh, a ti y a todo el equipo por habernos acercado, eh, la piscina, los servicios, las instalaciones y por bueno, pueden refrescarnos además también nosotros aquí eh, a través de, de todos los contenidos que hemos estado escuchando, muchas gracias y nosotros que nos vamos a quedar ahora pues con los contenidos habituales de la mañana, eh, 11 y 53 minutos, hasta aquí ese espacio especial que le hemos eh, ofrecido en la mañana de este 25 de junio día de apertura de la piscina, día en el que se iniciaban además también los cursos de natación y eh, espacio especial que queríamos nosotros mostrarle en la sintonía de Radio Brique. En unos instantes retomamos nosotros los contenidos habituales de la mañana con la actualidad local y con el resto de espacios habituales de cada lunes. <risa> You'll catch them surfin' at Delft side Outside, Ventura USA Ventura County Line Inside, Outside, USA. Santa Cruz and Trent Inside, Outside, USA Inside, Outside, you oh, All over Manhattan Inside, And down Doheney Way Inside, Outside Everybody's gone surfin' Surfin' USA We'll all be planning out a route We're gonna take real soon Ooh. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay Tell the teacher we're surfing, surfing USA